Segundo libro de Crónicas, capítulo 12 Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra j e r u s a l é n Con mil doscientos carros y con sesenta mil hombres de a caballo, m á s el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta j e r u s a l é n Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en j e r u s a l é n por causa de i s a c y les dijo: Así ha dicho Jehová: Vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová v i o que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. y no se derramará ni ira contra j e r u s a l é n por mano de s i s a c Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues s i s a c rey de Egipto, a j e r u s a l é n y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey roboán escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam reinó en j e r u s a l é n Y era Roboam de cuarenta y un años cuando comenzó a reinar. Y diecisiete años reinó en j e r u s a l é n ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Ammonita. e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente ido en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, Y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo.